¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos. Sean cordialmente bienvenidos al programa especial de aniversario de Música Sin Final. Nuestros espacios en Blogspot y YouTube cumplen un año más. Les agradecemos sus visitas y sus consultas, pero, sobre todo, por contar con su preferencia.

Todo esto es el resultado de un proyecto familiar que iniciamos hace dos décadas. Durante estos años, los hemos invitado a disfrutar de un recorrido a través de los géneros musicales que han estado presentes en México. Monograma Edison.

Desde el momento en que los cilindros y discos fonográficos empezaron a captar las voces e inspiración de los pueblos a finales del siglo XIX.

Les contamos sobre el alma musical de nuestro país, la cual está conformada por jaranas, j a r a b e s y guapangos.

por los corridos y crónicas populares.

もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もう一度言うと、もうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもううもう

De la canción tradicional en el teatro de revista, en el nacimiento de la radio o en la consolidación de nuestro cine.

あいあいあいあい、ミケリドカピタン、あいあいあいあい、ミケリドカピタン、

ア a ア i アイアイ e s アイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイアイア

d El enriquecimiento obtenido por el intercambio cultural, musical e histórico con Cuba le dieron la acogida al danzón, al bolero, al mambo o al chachachá.

La visión de un estilo propio en la poética trova yucateca.

Olvidar, panal, asesino, Nuestra identidad nacional.

Explorada a través de las canciones de corte campirano o bravío. ¡Qué bonito es el sol de mañana! Cuando voy para la capital, ¡ay qué linda se ve mi serrana!

バラ el, se el, el sembrado。

イヤセツテンレポトトエルトリカルセブラーロイトケトー Las

De nuestra aportación al género universal del rock and roll al ser cantado nuestro idioma, haciéndolo un referente para toda Hispanoamérica.、Uh, les voy a platicar que conocí a la mantequilla y era la chica más coqueta de toda la palomilla.

El sábado en la tarde cuando al cine vamos, se pone a coquetear hasta con mis hermanos. Le gusta usar la falda sobre l a はんどはん l はんどはんど q u e t ん resbalosa le dicen la mantequilla, y todo se derrite l l e n o どは e どはんどはんどはんどはんどはんどはんどはんどは l どはんどはんどはんどはんどはんどはんどはんどはんどはんど

e マンテキーは、siempre muy solicitada。

Con los muchachos siempre está de vacilada.、Ah, ah. Me dicen que de novios tiene colección. Que todos con sus besos dan el r é s t a l o Cruza detrás, no nació, es que con ellos sale. Como la mantequilla、no、dueña de que se resbala. En fin, deseamos que nos sigan acompañando y disfrutando de la, la música sin、sí, final. final.

Es momento de hacer una pausa. Con mil tonos de azul pintó la naturaleza las fascinantes cascadas de agua azul en Chiapas, una maravilla natural. l g r a c a

Una cerveza de barril embotellada es la cerveza al natural. Liverpool presenta sus modelos exclusivos Valier. Moda infantil, moda Liverpool.

Sin final, programa y transmite para usted desde México Capital. <Susurra>

Estamos de regreso, amigos. Continuamos con esta programación especial. Esta aventura por el ciberespacio la iniciamos comentando con toda la tristeza que significó para nosotros la doliente noticia del fallecimiento de un inestimable amigo, don Luis Mendoza Ramírez.

Un hombre íntegro y respetable, productor de Vibraciones Musicales 620. Los invitamos a recordar una de sus memorables cápsulas. Hola. Sí, usted. ¿Me permite un momento? Gracias.

Deseamos que nos escuche, deseamos que se tranquilice, que se olvide por un momento de problemas, tensiones y que reciba una más de las vibraciones musicales 620. Minutos diferentes en la tradicional y única experiencia de la música que llegó para quedarse.

El hombre verdaderamente afortunado es el que gana la vida trabajando en lo que le gusta. No solo se siente más dichoso, sino que cuenta con mayores posibilidades de vivir más. En el libro de los Proverbios está escrito: El corazón alegre es buena medicina, y no hay en verdad medicina comparable a eso.

Es por un momento distraer su atención. Hoy esperamos haberlo cumplido. Escúchenos en Vibraciones Musicales 620. Minutos diferentes en la tradicional y única experiencia de la música que llegó para quedarse.

Esta es una producción de Luis Mendoza Ramírez para Radio 620, México. Ahora hacemos un recorrido por los cinco artículos más visitados de nuestro blog. En primer lugar,

Se encuentra, y en 620, la música que llegó para quedarse. Inolvidables recuerdos de la estación del Gallito Sixto. ¿Qué les parece si recordamos una grabación histórica y uno de los números musicales distintivos de su programación? Presentamos.

Un regalo para sus oídos. Treinta minutos de modernas y deliciosas melodías en un obsequio de Radio 620 para todo su auditorio. Y en 620

Una de las mayores satisfacciones que hemos tenido en el terreno de lo histórico musical es, precisamente, participar como colaboradores en el programa Italianísimo en la sección Aldilada la Música, de la prestigiada Radio 620, durante los años 2008 y 2009. Escuchemos una emisión de esta cápsula. Radio 620, en el 620 de amplitud modulada.

437 de la tarde aquí en Italianísimo, soy Cintia Villalobos y gracias por seguir con nosotros. El teléfono 5553 4620 9620 6620 y como les comenté, están en vivo con nosotros los creadores de esta cápsula, gran cápsula, gran participación de, de Italianísimo al d i l a d a la música, Alejandro y Ricardo. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias, Cintia. Buenas tardes. Bueno, pues les dejamos entonces con su cápsula de este sábado.

Hoy queremos que nos acompañe. Déjese llevar por el mágico sonido que envuelve milagrosamente ese algo que creíamos olvidado, pero que sigue ahí, escondido en algún lugar, sin límites, sin final. Los invitamos a escuchar cada pieza evocando sus mejores recuerdos. Así que sin más preámbulo, comencemos. ¡Se s u p e

Años, uno de los máximos poetas del tango definió este melancólico ritmo sudamericano como un pensamiento triste que se b a i l a El tango es una expresión artística de fusión afrolatina, de extracción urbana y matiza ravalero, que responde al proceso histórico concreto de la modernidad y los movimientos migratorios provenientes de Europa, los cuales, sin duda, cambiaron las caras de la sociedad bonaerense a partir de las últimas décadas del siglo XIX.

En las primeras décadas del siglo XX, el tango gozaba de gran aceptación en Europa, sobre todo por su aspecto coreográfico, aunque en distintas etapas los salones de baile eran acusados de ser espacios vinculados con el erotismo, lo prohibido y el mundo de lo exótico. En muchas de sus letras y sonidos, el arrabal aparece como la musa inspiradora del poeta tanguero, aunque el mundo se presente como un convulsivo cambalache problemático y febril. Así,

El poeta Rabalero busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias y manifiesta su impotencia ante esa fiera venganza del tiempo para expresar, conmovido y derrotado, el dolor de ya no ser. El tango canta su soledad, la comunica y entre el vaivén del bandoneón convierte el sufrimiento desgarrador en belleza.

semplicità guardando intorno a te tu forse capirai che quello che ti manca è lì vicino a te guardando intorno a te nel mondo troverai le cose che tu cerchi ma che possiedi già ci sono piccole cose che tu non vedi però

Sono proprio queste cose che dovrai cercare tu, un bimbo che ti sorride, la natura che ti dà.

「セイトリス」「マノンサイ」「テレビテーモンドゥブルセラゴーディコー」「テレビテーモンドゥルアアセラゴーアセラゴーアラゴーアセラゴーセーアセラゴーアセラゴーア

Es momento de hacer una pausa. No solo de gasolina y aceite vive el coche. ¡Verde! ¡Mundet <música> <música> es muy sabroso! ¡Deme un a orange! ¡Un orange mundet! Cuando pida orange, pida mundet.

サフィナ、Let it always be same. s a t Zafina.There's no end to our love, our hopes, our dreams, our sighs.No end at all, no sad goodbyes, no fears, no tears, no love that d i e s m s i c sin final. Programa y transmite para usted desde México capital.Let it always be s a Zafina.

Estamos d e r e g r e s o a m i g o s c o n t i n u a m o s c o n e s t a p r o g r a m a c i ó n e s p e c i a l

En segundo lugar se encuentra XEW, la voz de la América Latina desde México. El impacto en la cultura popular que tuvo la Catedral de la Radio en México es innegable. Reciban esta invitación para escuchar algo de sus tesoros musicales. Si es radio, es XEW.

La voz de la América Latina desde México. 54 aniversario. Una felicitación que el Centro Social e l Patio hace a XCW en la celebración de su décimo o 18 aniversario. El Patio, Centro Social internacionalmente famoso, se une al regocijo de estas W para llevar al auditorio la mejor música para bailar como lo hace noche a noche desde estos micrófonos.

Que se contienen deseos que, si se realizan, serán la felicidad, esperanza en mañana. Néstor Mesta Chávez y el t í o del mar. En Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Me despido de ti en el sueño. tu piel

なお、め despido でい、けんえんそうよ、ときあまりなの。

ごめんな。<m uch as>

En tercer lugar se e n c u e n t r a Los Tres Ases, Reyes del Bolero Moderno. Los Tres Ases tienen un lugar especial en nuestro encuentro con el gran pervertidor de mayores, que es el bolero. Además, son el trío favorito de nuestro padre. En sus primeros discos, grabados hace casi seis décadas, bajo el sello de La Voz de su Amo, se contiene el repertorio entrañable que, domingo a domingo, mientras compartíamos el almuerzo, se nos regalaba envuelto en un manto de realidad y fantasía.

El cual escondía en sus notas y armonías su serenata inmortal.

「ならば」

Está. El bolero. Evocación de la época de oro. El siglo XX se engalanó con la presencia del ritmo musical de mayor arraigo e identidad nacional. El bolero. Producto de la fusión de la danza habanera y la canción lírica tradicional. Agustín Lara es el auténtico creador del bolero mexicano. De carácter citadino, clase m e d i e r a repleto de elementos modernistas e irreverente ante la moral provinciana heredera del porfiriato.

「夜遅い」

Se encuentra Frank Sinatra de aquí a la eternidad. El viejo ojos azules fue un personaje complejo, representativo de la vida cultural de los Estados Unidos de América y del mundo durante el siglo XX. Escuchemos una joya musical.

Así es como concluimos este programa especial de aniversario de Música, Música Sin, final. Sin Final. Les agradecemos la atención que han tenido para esta emisión. Realización de Ricardo y Alejandro Martínez Arreola. La voz de su amigo y servidor Jorge Fernando Díaz Green.

quienes les decimos hasta pronto.